Profesor Mercara, Vámonos con estas mías Al de rebajo Estando yo en Barranquilla me encontré Sin pensarlo con Roberto una mañana Estando yo en Barranquilla me encontré Sin pensarlo con Roberto una mañana Y como del pueblo Hablé de la sabana y como del pueblo es yo, hablé de la sabana. Ay, cuéntame de tu familia, profesor. ¿Y qué haces en la ciudad, querido amigo? Cuéntame de tu familia, profesor. ¿Y qué haces en la ciudad, querido amigo? Por el compositor, Soy Versos te pido ahí con el compositor, solo uno versos te pido. Hicimos la parranda sencilla, hablamos de mujeres y vino. Hicimos la parranda sencilla, hablamos de mueres y vino. Que casi que no encuentra el camino para venirme de. De barraquilla y en Cartagena es campero guerrero y campero. donde se aprecia la gran artesanía, he dejado mi terruño te diré. Donde se aprecia la gran artesanía y no sé cuándo volveré, eh, salida tierra mía y no sé cuándo volveré, eh, salida tierra mía. Que los indios fabricaron con maestría, recuerdos del cerramaco traje yo, que los indios fabricaron con maestría, y saludos te mandó, tuer, mando tu eres, Rafael García, y saludos te mandó, tuer, mando tu eres, Rafael García. Hicimos la parranda sencilla, hablamos de mujeres y vinos, hicimos la parada sencilla. Para venirme de barraquilla Que casi que no encuentro el camino Para venirme de